La delimitación entre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, básicamente es la delimitación entre una derecha fascista y algo que todavía no se sabe bien en qué va a terminar, pero que seguramente no va a cruzar esa raya de la deshumanización. ¿no? Por lo tanto, como coalición política es válida y funciona. Lo segundo es que, mientras mejor nos vaya, va a haber un condicionamiento general, el candidato a ganador, suponiendo que no somos nosotros, a tener que tomar parte de esta agenda. En tercer lugar, que yo no vaya a ser ministro no quiere decir que nuestros compañeros no vayan a integrar la estatalidad, como hemos hecho durante el gobierno de Alberto, donde tuvimos la misma posición. Por lo tanto, al día siguiente de las pasos en el hipotético y remoto caso que más gane, cosa que es muy difícil que, que, que suceda, pero si llegara a suceder, nosotros tenemos un programa escrito, con metas, con objetivos, y tenemos equipos consolidados, y el planteo va a ser... De estos ejes programáticos, hermanos si quieres que la gente que nos votó a nosotros te vote y te recomendamos que, que los tomes. Nosotros vamos a funcionar como una esquema de condicionamiento de un gobierno de coalición donde la hegemonía, por lo que vamos viendo hasta ahora, está en el lugar incorrecto. Ahora lo que estamos tratando es tironearla para lo correcto. Entonces eh, sí creo que Eh, en eso ser muy efectivos y una cosa que hemos aprendido a hacer bastante bien es tironear dentro de la coalición para lograr algunos resultados concretos en algunos temas concretos.